La, la, ...la posibilidad de, de convivir en un estadio mucho más lindo... ...es un estadio polideportivo, no es un estadio de un club... ...este es un estadio de club... ...y San Lorenzo está jugando local ahí... ...enorme la victoria de San Lorenzo en el día de ayer... la ...bueno, la victoria más fácil, ¿no? ...el, el partido más destrabado de estos tres... ...que hasta ahora lo tiene a, a San Lorenzo arriba 3 a 0... ...como ya habían quedado con Matías Traversa... ...y como ya salió en este programa de uno contra uno... Y como es nuestro analista en las finales, el paraguayo Javier Martínez, el ex Manal, con nosotros. ¿Cómo te va Javier? ¿Qué decís? Buen día. Hola Fabi, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo, bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá en Corrientes. En Corrientes. Estás este yendo a buscar a las chicas, al colegio, o no. ¿Cómo, está? ¿Cómo es? Bien, en 10 minutos salen las nenas. En 10 minutos salen las nenas. Estás dominado por las mujeres. ¿Cómo Bendito sea, sea, sea yo entre todas las mujeres, diría. Sí, sí. El rey, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, eh, ¿cómo lo viste? ¿Qué, ¿Qué nos podés decir de este tercer punto de la serie? Que lo ganó San Lorenzo 86-67, eh, con, con buena eh, actuación de varios de sus jugadores. Sí, eh, creo que San Lorenzo tiene dominado la serie, tanto mental como física y deportivamente hablando, ¿no? Creo que eh, donde más cómo se siente la unión que es corriendo de lo que mejor está controlando San Lorenzo, más allá que ofensivamente tampoco ha mostrado una lucidez enorme, pero así son muy inteligentes. Creo que creo que la banca, como dijo ayer en, en la nota eh, Fagiano, creo que la banca está haciendo un trabajo de hormigas, y ahora ya lo está sintiendo demasiado la unión lastimosamente por no por el bien del, de, de la serie lastimosamente Costa se, se vino a desgarrar el último el último partido que jugó en la final de la de la conferencia y es prácticamente el único que que pasa bien la pelota ayer aún con con aun como no estaba al 100% Eh, creo que le llevo bien las pelotas francis inteligentemente y que francis hoy está dominando el poste bajo pero no le sirve solo eso porque esos puntos que son que eran 15 a 20 puntos fáciles por partido es lo que es lo que está lo que está sufriendo hoy la unión por eso llega a no más de 65 68 puntos eh, estamos hablando con javier martínez el exjugador de regatas, se retiró esta temporada y eh, me parece que independientemente de eso eh, hay un hay un desfasaje en cuanto a, a la calidad y experiencia de algunos jugadores que, que tiene san lorenzo almagro eh, con respecto a jugadores que tienen la oriente formosa no porque uno habla de walter germán que ha jugado en las mejores ligas del mundo en la mejor liga del mundo porque jugó en la nba Hablamos de Marcos Mata que tuvo pase por la selección argentina, ya ha ganado títulos de Liga Nacional, este inclusive hasta el cuerpo técnico con con Julio que está en su sexta final y va por su cuarto título con cuatro equipos diferentes, ya lo ganó con Boca, y Libertad de Sunchale. Va a decir que también creo eso, Javier, y vos que de experiencia y sobre todo en los últimos años este pudiste aprovechar, eso también juega en una final, ¿no? Sí, mucho más cuando cuando da una serie a, a siete partidos, una serie larga donde, a ver, por ahí muchas sorpresas no no no van a haber. Y, y para que no haya esa sorpresa, creo que San Lorenzo está siendo muy inteligente. Eh, yo creo que, que el jugador clave, tanto mucho más en defensiva que en ofensiva, es Marquitos Mata, que que ya de la serie con con Comodoro, que fue creo que la serie bisagra para para llegar a la final, eh, creo que está haciendo un trabajo de, de cambio en los pick and roll, en donde la unión por ahí seteado eh, también sacaba diferencias y es que no corría, y ahora con el generador de juego que es Kostan y que no está al 100%, eh, es como que muy previsible, eh, o sea que solamente dependen de por ahí los puntos de Francis que lo está haciendo muy bien, Pero, pero que obviamente que no le alcanza por primero por la rotación, por la intensidad que tienen también los que vienen de atrás, porque viene Fernando Martina que te gasta muchísimo por ahí. No necesita hacer punto, pero hace cortina, liberan, corren. Sí, te raspa. Te... No, no, olvídate y Franti fíjate en los últimos cuartos de todos los partidos, más allá que está haciendo un buen trabajo, ya llega ya llega boqueando, ya no no le dan las piernas y obviamente que, que, que el trabajo que está haciendo San Lorenzo es muy inteligente pero siempre creo que que, que el hombre es clave en ese sentido eh, marquito mata y como así la experiencia también se le nota más más asentado a todos los a todos los jugadores de, de San Lorenzo más eso que que nervios ¿no? no no no sentí nervios por más que no hayan jugado todavía muchas finales muchos de sus jugadores de la unión pero sí se sienten mucho mucho más cómodos y asentados los jugadores de San Lorenzo, obviamente. A ver, estamos coincidiendo en, en, en varias cuestiones, ¿no? La banca, por ejemplo, el trabajo el trabajo ayer de Lucas Fagiano, porque el Penca no había tenido un buen partido, no está teniendo una buena serie, no está en plenitud física tampoco el Penca, este y casi en el último cuarto no, no vio minutos. Eh, el trabajo que está haciendo Lucas Fagiano es de lo mejor de la temporada para Lucas, Eh, el trabajo en general de la banca es muy bueno, no solamente con puntos, sino con rebotes. Ayer tres tapones para para Roque Johnson, cuatro rebotes para él, una pelota recuperada, 10 puntos para Lucas con con rebotes y pelota recuperada. Musso con los triples, ayer dos de tres, en el primer partido fue la figura. Eh, lo que hace Mata, eso que no se ve, lo invisible a, a la planilla, pero lo, lo visible para los compañeros, no lo que hizo Mata, en la serie contra Gimnasia de Comodoro, que para mí también fue una de las grandes figuras, bancándose en todos los cambios a un grande, quedándose muchas veces con Sam y metiendo tapones, o lo que hizo contra Bahía, que se queda con las dos tapas del partido. Eh, todo eso suma, pero y son claves para analizar una victoria. ¿no? En este caso de San Lorenzo, contundente 3 a 0, independientemente de que ayer fue quizás el, el partido donde el trámite lo manejó mucho mejor que, que en los dos anteriores pero quiero decir ¿te gusta técnicamente la, la final? ¿es de alto vuelo o es solamente o fue solamente emotiva en los dos primeros partidos? y este fue como que ya se, se desprendió un poquito más San Lorenzo y creo que los dos primeros partidos tuvieron más a la altura de una final hoy yo creo que San Lorenzo con todos los lo oíten que dijiste, la experiencia, que te sienten más cómodo, creo que más ya que no lo dicen exteriormente, que me parece perfecto, pero es como que ya lo tienen en el buche, es como que sienten de que no se le puede escapar y tiene que pasar, no sé, para que le den vuelta a la serie, porque lo tienen muy controlado, en creo que no, obviamente que sí deportivamente, por eso ganaron bien, pero creo que lo mental... Eh, Eh, vale muchísimo y, y cuando vos habla de, de fagianno de mata de martina son jugadores lo mismo johnson son jugadores que están cómodos en su rol que es lo más difícil obviamente que hay que darle hay que darle el crédito a los entrenadores al cuerpo técnico de que porque hoy martina y fagianno tranquilamente pueden ser titulares en cualquier otro equipo y muchas veces uno resigna esos minutos o eso o esa responsabilidad o protagonismo en poder ganar. Y creo que hoy se están sintiendo bien, como nunca en la temporada. Eh, es decir, a partir de los play hicieron un clic importante. Y, y bueno, eh, creo que es lo que está haciendo diferencia. Y, y, y Unión está sintiendo demasiado la ausencia de Kostam, porque más allá que también un revulsivo como Gamboa entraba y sacudía un poco el el la rotación, ahora se está viendo en un rol en la cual sí lo tuvo por ahí años anteriores en Concordia, pero este año no tuvo la responsabilidad de dirigir 40 minutos a su equipo, entonces creo que es lo que más lo que más está sintiendo eh, la unión que obviamente que que Costa haya estado los dos partidos o, o en el último caso que, que no estuvo al 100% porque a los 3-4 minutos que salió ya se sintió que que volvió a resentirse de su lesión y que no estaba al 100%, y obviamente que eso le quita muchísimo, principalmente, no solamente ofensivamente, sino también defensivamente. Eh, Javier, eh, ¿ves alguna posibilidad de, de que la serie se revierta, desde tu experiencia como como jugador desde tu bueno, experiencia como aficionado, a mirar tantos partidos, porque venimos de una serie, hablamos de otra liga, no comparando las ligas porque es incomparable, hablo de situaciones. No, venimos de ver cómo Cleveland lo da vuelta frente a Golden State que voy a decir, bueno, no le puede no le puede ganar porque ya 3 a 1, ya está liquidado. Eh, ¿vos crees que en esta serie puede pasar algo de eso? Mira, sin lugar a duda, la Unión tiene los, las armas para para para ir paso a paso. Yo creo que hoy, si la Unión piensa en que tiene que dar vuelta a la serie, por ahí se se va a apurar en el objetivo. Y yo creo que, que el objetivo, y, y así seguramente lo pregonarán el cuerpo técnico, es que tienen que ir partido a partido. Capaz que, no te hablo de relajamiento, pero sí, eh, perdido por perdido, ¿qué más da...? tiran toda la carne al asador, no tiene más la obligación de que de tener que, que pensar en una vuelta, sino en una vuelta de la serie, sino simplemente en un partido más y capaz que que eh, San Lorenzo sienta de que tiene que cerrar ya la serie y por ahí se da un partido, bueno, si si ganan un partido ya están a ya volén otra vez a jugar de local y ya la cabeza cambiará mucho, por eso yo te hablo mucho de lo mental. Y creo que hoy lo está dominando muy bien San Lorenzo y cualquier cosa puede pasar, no obviamente que no hay que no hay que desmeritar o oh, nuestra liga y, y poner a compararse con otras, pero pero independientemente no, no, de situaciones, no comparaciones de ligas, son distintas, ¿no? No. Sí, sí, sí, pero hablando específicamente de la NBA de Cleveland, bueno, tenía todo el plantel completo y obviamente que tenían con qué con qué ganarle y hoy creo que eh la unión tiene que ser tiene que jugar casi perfecto y ser muy fino en en en todo lo que lo lo que respeta jugar tranquilamente los 40 minutos para para tener principalmente ganar un un partido y poder otra vez sentirse en confianza y volver a jugar como ellos están acostumbrados. Javier, te agradecemos mucho el contacto, te vamos a volver a molestar para el cuarto partido, como ya habíamos quedado de antemano, este te dejamos que vayas a buscar las nenas al colegio, eh, bueno, y vas a hacer el curso de entrenador. Sí, estoy averiguando con Horacio, seguí el curso de entrenador, porque hubo un sondeo con, con regatas para para ver si es que podía agarrar la, la batuta del, del equipo, y, y bueno, bueno, bueno, Eh, había por ahí muchas trabas en, en, con el tema de la licencia me parece que, que que está bien de que de que cada cada entrenador tenga su licencia y haga Obvio. el curso y bueno ahora que, que voy a estar hasta diciembre acá en Corrientes esperando que terminen las clases voy a empezar a, a perfeccionarme un poco y ver si es que esto puedo hacer una carrera y de ver si tener la chance para en próximas ligas si es que tengo la oportunidad de de poder llegar a dirigir así que nada es eh, contento por por para mí no hay ninguna molestia contento por, por tratar de ayudarlo o, o simplemente de opinar en cuanto a lo que tanto me gusta que baje no abrazo eso enorme javier otro ahí está javier martínez esté dialogando con nosotros bueno algunas cosas que quedan de la de la final...